Eh, nosotros vamos a entrar en un tema ahora que usted... Hace un rato hablábamos con trabajadores de sanatorio americano. Bueno, ahora vamos a hablar con los médicos que ustedes están informados, los médicos de salud pública, que están eh, en una situación de conflicto desde hace mucho tiempo porque eh, ellos plantean necesidades muy básicas, como por ejemplo que haya médicos para atender a los pacientes de acuerdo a la cantidad de pacientes que tienen que recibir, y son los que están en las policlínicas, están en la primera línea, ¿no? La primera línea de fuego están los médicos de salud pública. Y vienen con el conflicto desde hace tiempo y dando los pasos que se dan siempre, de hacer los reclamos por escrito, reunirse con las autoridades, eh, dar tiempo, establecer un diálogo... Pero bueno, queremos saber a esta altura cómo están las cosas, por eso está la doctora Diana Sastre por allí. Buen día, doctora. Bueno, muy buenos días y muchas gracias, la verdad que ustedes han hecho un seguimiento bien importante y profundo de lo que viene siendo este conflicto que sí, como tú lo decías, eh empieza en en agosto del 2019, este con una declaración de asamblea que por diferentes este situaciones y problemas Eh, ...se declara en conflicto con ASA. A partir de ahí, bueno, han habido este múltiples instancias de reuniones... ...con eh, los plenarios este, de los núcleos de base de Montevideo y área metropolitana... ...que eso comprende Ciudad de la Costa y Ciudad de Plata... Eh, ...con una gran participación de todos los trabajadores. este Ustedes recordarán que en algún momento se tomó este una medida gremial... ...que fue este acompañada por el 100% de los trabajadores, lo cual para dentro del sindicato médico hace muchos años que eso no se veía, ¿no? Y eso eh, sacudió a todos, sacudió a los trabajadores, sacudió el gremio y por supuesto impactó en hace ¿no? Claro. Eh, a partir de ahí, este como tú decías, han, han habido diferentes instancias, o sea, nosotros no levantamos el conflicto, sí eh, se levantó la medida gremial. Eh, y para recordarle a la audiencia este dentro de los, los siete puntos por supuesto que nosotros este, permanentemente estamos reivindicando el ladodo médico porque esto explica muchas de las situaciones que vivimos muchas pérdidas de recursos, e eh, inmigración de esos recursos hacia el sector privado entonces nosotros este el, el tema del laudo médico es, es algo que, que además es un reclamo histórico del sindicato médico que, este creemos que eso se tiene que resolver eh, a la brevedad y dentro de esos siete puntos estaban eh, el reclamo por recursos humanos en las puertas y en las policlínicas eh, con respecto a las puertas eh, lo que logramos es porque hay situaciones realmente este terribles para trabajar hay situaciones en los que un médico solo ha quedado a cargo de la puerta y eso es totalmente incompatible con eh, una asistencia de calidad para el usuario y para el colega que queda a cargo este de esa población, ¿no? Donde es porque si llega grave. alguien más no lo pueden atender. Es tremendo, es tremendo. Entonces eh, se elaboró un formulario eh, en donde eh, cada vez que un médico quede solo, eh, el médico, eh, por supuesto, comunicará al sindicato médico, a la dirección del centro, y este se avisará Eh, a eh, las emergencias móviles a eh, bomberos que esa puerta no puede recibir este pacientes no no, no se puede sobrecargar más eh, la asistencia eh, eso que en todo el respaldo el médico que queda bajo esas circunstancias del sindicato médico y por supuesto este hay la responsabilidad es absolutamente de las autoridades sanitarias claro después Eh, en este punto también eh, hace, porque ustedes recordarán que, que como hay muchísimas puertas, y además había sido un logro, eh, en estos años se había logrado que muchas de estas puertas trabajaran con dos médicos de adulto y un pediatra. ¿no? Entonces, este y, y en este último tiempo, por eh, situaciones eh, presupuestales, esto es lo que Aduce eh, hace, Esto no ha podido eh, cumplir. Entonces, en el medio de este conflicto, lo que ha propuesto hace es llamar a, a médicos, a, a, a cargo que esto, eh, hay un concurso, que eh, ya estarían esos médicos disponibles, y después hay otro concurso en marcha. Y también eh, tenemos la situación de los suplentes, porque la verdad que la situación de los suplentes es, de una precariedad total ¿no? ellos, ¿Por qué? al Ellos al igual que los enfermeros Lo que hace hace es, los convoca por 180 días Los cesa un mes Y los vuelve a convocar Ahora lo que hemos logrado Es que se hagan 180 más 180 días O sea que puedan seguir trabajando Pero eh, Hay situaciones irregulares Que nosotros estamos esperando Que hace eh, Todo lo que nos dijo En forma oral que eh, lo ponga por escrito, ¿no?, para darle este tranquilidad a estos colegas, que son colegas muy jóvenes, están muy movilizados, ¿no?, porque a veces decimos, eh, los médicos jóvenes, bueno, no, no se movilizan, bueno, en este caso es todo lo contrario, están muy movilizados, reclamando eh, derechos que son absolutamente este eh, verdaderos y reclamables, ¿no? no es que estén pidiendo cosas que no corresponden, y además, como son médicos jóvenes, eh, lo que estamos haciendo, si no les damos las respuestas en este momento, es expulsándolos hacia el sector privado, porque eso ah, es, es lógico, como cualquier otro trabajador, eh, van a ir eligiendo el lugar donde estén eh, mejor remunerado y mejor tratados. ¿no? Eso, es, eso es así. Eh, eh, es esto... importante lo que estás diciendo porque pasa mucho, ustedes han sido muy claros en esto todo el tiempo, Pero muchas veces la gente no ve a los médicos como trabajadores, los ve más sí, como empresarios. Sí, sí, son sí, trabajadores. Somos trabajadores, realmente. Sí, somos pero hay trabajadores. algunos que son empresarios, ¿es ¿eh? verdad? Sí, hay de todo. pero de todo. Este grupo que está en el primer nivel de atención, somos trabajadores. Exactamente. Acá, este, dueños de empresas, no. No, no hay, hay ninguno, claro. No hay. Eh, y el otro punto era con respecto en esto de, de la falta de recursos humanos, es en la ausencia de pediatras en las guardias, ¿verdad? Este, seguimos más o menos con, con, con la misma cantidad de guardias descubiertas en Piedras Blancas, 96 horas sin pediatra, en el Cerro 84 y después en el resto de, de, de los lugares también hay este horas sin pediatra en menor cantidad, pero hay. ¿Cuál es la solución de hace para esto? es eh, un llamado eh, a cargo de alta dedicación pero un solo llamado no o sea esto es, eh, es absolutamente insuficiente para cubrir eh, estas este estas horas sí. eh, de todas formas nosotros este nos estamos reuniendo eh, permanentemente eh, di día sindicato médico del uruguay por supuesto que, que realmente este Eh, ha puesto toda todos lo, lo, los recursos disponibles para eh, buscar una, una solución que realmente preocupa muchísimo, que eh, son problemas que no son nuevos, que son crónicos y que deberían haberse este resuelto, ¿no? Exacto. Eh, en esto de los, de, de los recursos faltantes, también es parte de esta plataforma los recursos en salud mental. Bueno, aquí hay un capítulo aparte, ¿no? Sí, porque una cosa que nosotros siempre decimos cuando hablamos de este conflicto, y de la situación que ustedes plantean, eh, que mientras se procesan los tiempos del diálogo y todo lo demás, los médicos tienen que seguir atendiendo a las personas que necesitan ayuda médica y los niños en particular, que a uno lo desespera ver que el plazo que tiene el niño es mucho menor siempre, porque hay problemas para resolver en la niñez. Me imagino que en este tema de la atención psiquiátrica... Esto se hace muy evidente. Bueno, sí, acá hay hay situaciones, mira, eh, en el Congreso de Pediatría que acaba de terminar, fue en octubre este año, eh, los colegas de Salud Mental, las profesoras, realmente hicieron este, una exposición muy, muy interesante con datos objetivos, porque a veces podemos pensar y tener la sensación, pero bueno, cuando vemos los datos objetivos, realmente confirman, ¿no? Eh, dentro de esos datos que presentaron hubo algunos que realmente llaman muchísimo la atención, por ejemplo en las internaciones del Pereira Rosel, el 30% corresponden a problemas en salud mental, lo que es tremendo porque estamos hablando de niños menores de 15 años ¿no? y el otro dato importantísimo es que un 40% de los trastornos eh, que se diagnostican en el adulto de salud mental, empiezan en la niñez y adolescencia, ¿no? Y hoy nosotros estamos lejos, lejos de poder este, brindar eh, una atención adecuada en este aspecto, ¿no? Porque muchos de estos problemas que sigan al perillado ser los podríamos haber resuelto eh, en el barrio, ¿no? Donde la gente vive este, y, y realmente esto no, no no hoy este no no se puede hacer. No, no no no hay acceso hay listas de piedras que son este importantes, hay pérdidas de recursos hay muchos psiquiatras que renunciaron y esos cargos no se reponen. Eh, entonces este con respecto a, a esto eh, se ofreció eh, armar una mesa de trabajo que fue la, la primera de esas reuniones fue este jueves pasado con este, eh, las máximas autoridades. Eh, el sindicato médico estuvo presente, este, lo cual también a mí me parece muy importante, que un gremio eh, esté poniendo este tema eh, encima de la mesa, ¿no? Eso me parece que es, es importantísimo. Eh, en esa mesa de trabajo, eh, creo que, que el mayor valor que va a tener, y ojalá, y uno está esperanzado en eso, es eh, poner eh, en un papel qué recursos se necesitan, ¿no? porque esto no va a ser para ahora, obviamente, ya se ha sido más que claro que no tiene presupuesto para resolver esto, pero sí va a ser muy importante para el presupuesto que viene. no este Gobierno que no gobierne, sí, porque claro. esto, este y nosotros los trabajadores, creo que tenemos la obligación de eh, reclamarle a, a, a las autoridades Y de empezar a poner estos temas en agenda en forma real, ¿verdad? Sí, sí. Porque esto es parte del primer nivel de atención, esto es parte de lo que siempre se ha prometido. Y hoy eh, lo, los datos este, dan cuenta de que ese trabajo en equipo, esa necesidad urgente de la interdisciplina, de trabajar hace en comunión con el Mides, con la ANEP, etc. Eh, con los distintos programas que funcionan, que son programas que hoy, eh, lamentablemente, muchos están desmantelados, y no es por este, mala voluntad de los equipos que trabajan ahí, sino que están sobresaturados. Sí, sí. Este, Ustedes, entonces creo eh, que... en, estos, en este planteo que hacen, eh, que repetimos, está todo muy documentado, cada paso, ¿se han marcado algún plazo? Porque hace, parece, tener todo el tiempo el mundo, ¿no? Para sí. responder Pero ustedes se han marcado algún tipo de plazo ¿Toman alguna medida mientras tanto? Bueno, está lo del formulario este que decían Para cuando hay un solo médico ¿Pero a la población hay algún mensaje para darle respecto a esto? Eh, o sea, nosotros permanentemente hemos Dice en forma eh, Porque no es lo que debería ser ¿verdad? Que nosotros tengamos sí. que salir a la prensa para eh, apurar algún tipo de, de, de esta situación. La, la respuesta de hace, hasta ahora, eh, son estas cosas que te decía, por ejemplo, estos llamado que obviamente no son para ahora, y además este lo otro que, que nos, nos dijeron es que a partir del 15 de diciembre empieza a correr para ellos eh, otro presupuesto y ahí habría este, más disposición de recursos, sobre todo en esto de para poder pagarles al suplente no y cubrir este esas gu pero después hay temas profundos que esto como les decía no se van a resolver claro. este y ellos han sido muy claros porque bueno no tienen dinero o sea porque las etapas previas fallaron no este clarísimo porque acá eh, no, no hay un problema de gestión muy importante sino no estaríamos en este punto sí, sí. este entonces acá la, la la, la gran concentración de fuerzas es este en vistas al, al, al próximo presupuesto, ¿no? Uh -huh. Y después eh, siempre se irá evaluando este eh, en conjunto con, con todos los compañeros este cómo eh, seguiremos, porque esto es sí. eh, permanentemente, ¿no? Bueno, se da una respuesta, claro, claro. Eh, la evaluamos entre todos. este ¿Y, y cuándo bueno, sería una próxima respuesta? ¿Cuándo habría una próxima evaluación? Y bueno, está planteado, este todavía no, no tenemos la fecha, pero eh, una nueva reunión con ACE. Porque además, encima de todos esos siete puntos que hemos estado este eh, han estado sobre la mesa, eh, surge otro tema más, que es el tema de los tiempos médicos. Uh -huh. ACE, y en esto hay que reconocer, eh, ha sido pionera en mejorar los tiempos médicos. En el año 2004 se consiguió, en conjunto con la Sociedad Uruguaya de Pediatría y con el sindicato médico, disminuir el tiempo de consulta de cinco pacientes a 4 horas para la pediatría, ¿no? De algunos lugares de Montevideo. Esto después además se, se fue peleando y negociando con cada dirección y se mejoró aún más, porque en algunos lugares este que son críticos, por ejemplo en Piedras Blancas, Casavalles, Cerro, eh, estamos viendo tiempos que ni en el sector privado este, se han conseguido veíamos, eh, por ejemplo en Casa Valle se daba media hora para ver a los niños en, en el cerro 18 minutos y en Piedras Blancas se daba 15 minutos pero doble turno para el recién masivo esto ahora, hubo un planteo muy reciente de hace, de volver o sea, vamos a retroceder a ver este 15 minutos por paciente y esto también, nosotros este el planteo de todos los médicos es ...suspender esta resolución, porque sería un gran retroceso, repito... Eh, ...hasta no tener la posición de la sociedad científica... ...y este no ser discutido en, en la mesa de hipótesis. Esto es un tema que a los médicos nos preocupa muchísimo... ...porque ver este tipo de, de, de, de niños, de, de familias... ...que tienen una gran este eh, problemática social... Eh, hay muchas situaciones de, de violencia, de maltrato, de abuso. Eh, verlos en 15 minutos es de un desgaste brutal. Y el más perjudicado acá es el usuario. Entonces, a eh, nosotros nos parece que, que es el que reverlo, que esto agrega otro elemento de eh, eh, desconformidad en, el, en todo el equipo de salud y que este, no tiene ningún sentido que no mejora este para nada la, la calidad asistencial y, como te decía, agrava este claro. lo, los vínculos y, la, y, la, y las relaciones ¿no? con, con, con la empresa. Esto hay que resolverlo. Claro. Eh, bueno, doctora, yo no sé, creo que podríamos dejar arreglado que apenas haya novedades, volvamos a conversar. Sí, sí, sí, sí, cómo no. Eh, yo quería expresar también que eh, así como este se realizaron concursos para las direcciones de los hospitales nosotros estamos planteando que la rap también se debe realizar concursos este sobre todo para quienes eh, eh, serán las nuevas este, autoridades no eh, para real, realmente darle prioridad, para la a exacto esta dirección tiene que ser este por concursos se tienen que hacer este proyectos que puedan ser después medibles porque realmente este nosotros en el primer nivel de atención se ven en todo el primer nivel de atención más eh, pacientes un 20 por ciento más de lo que se resuelven en los hospitales sí. así que claro. si, si merecerá este darle eh, prioridad ¿no? sí. eh, nos queda mucho tema para seguir conversando así que le agradecemos mucho eh, por esta actualización Muchas gracias y bueno, los mantendremos informados. Muy bien, muy bien. La doctora Diana Sastre, entonces, conversando aquí con los audientes de la 36.